Muy bien, queriendo hablar de economía en general y de Estados Unidos en particular, para empezar. Sí, porque hmm. tuvimos una sorpresa el jueves pasado, sí. una sorpresa este, que no es muy grata. este eh, Efectivamente hubo este un dato que surgió el jueves pasado con la quiebra de un banco, el Silicon Valley Bank, un banco que en realidad no es muy... este conocido, de hecho, muy pocos lo conocían. Es un banco que está ubicado en el estado de California, tiene ahí su base, y que tiene una característica muy particular que lo hace todavía más inquietante al dato. Eh, capta ahorros de las empresas eh, de alta tecnología del Silicon Valley, de ahí en las afueras de San Francisco. Y, y digo que esto es lo raro, porque en realidad estamos hablando de empresas que, de alta tecnología, modernas, normalmente pujantes, son un poco lo que han explicado en eh, la revolución tecnológica de los últimos 10, 15, 20 años. Bueno, eh, esas empresas eh, solían depositar sus fondos en bancos como este, pero fundamentalmente este, en eh, importantes sumas, son empresas que ganan mucho dinero, varios millones, y bueno, tenían depositados ahí sus fondos, eh, eh, y este banco lo que hacía, en realidad, si uno lo analiza, Eh, es bastante lógico, captaba esos depósitos y compraba títulos de deuda pública americanos. Si hay algo seguro en el mundo, eh, es un título de deuda pública de Estados Unidos. Aquí es donde rechina un poco la situación, cómo puede ser un banco que toma depósitos de eh, empresas pujantes y de ahorristas importantes, modernos, y que juega a la segura, porque en definitiva eh, está no está tomando prácticamente riesgos Quebró. Acá está este, la, la gran pregunta. Y, y bueno, las respuestas que han dado hasta este momento, a mi entender, se han quedado a medio camino. este Jorge, ¿por qué? Porque se ha explicado cuál, cuál ha sido la situación. Es un tema técnico, efectivamente, con el aumento de las tasas de interés que Estados Unidos está llevando a, a adelante para combatir la inflación técnicamente es cierto, eso genera caída de los títulos, de los valores en el corto plazo de los títulos, y entonces quedó un poco desarticulado el banco, se quedó con depósitos en dólares y el activo que tenían, que eran esos bonos, cayeron de precios eh, por esta razón, y eso podría explicar la situación. Ahora bien, eh, si esa fue la verdad, si esta fue la real situación, esto se podría haber solucionado mucho mejor, Si el problema es que porque están aumentando las tasas ahora los activos de este banco han caído de valor, se podría haber arreglado de dos maneras sencillas. La primera de ellas fue la que se intentó por parte del banco ir al mercado y decirle al mercado, bueno, esta es mi situación, esto no va a ser para siempre, estas tasas están subiendo hoy en día porque la inflación está en alta, cuando empiece a bajar la inflación estas tasas van a empezar a bajar, estos valores que yo tengo van a recuperar este su valor original y por consiguiente se salgo del paso. Préstenme algo de dinero, puente, hasta ese momento. El banco trató de hacer eso, pero se encontró, y acá está lo grave, de que nadie le quiso prestar. Trató de captar alrededor de 2.000 millones de dólares, parece muchísimo para nosotros, pero para Estados Unidos, en la economía americana es muy poco, y no logró captar esos fondos. Este es el primer mensaje de alerta, que me parece que va más allá de la situación puntual. Y el otro, que es peor que este todavía, es es que bueno cuando un sector privado por distintos motivos no logra cubrir esta este reclamo esta solicitud está esto lo que estaba pidiendo prestado el banco privado el que normalmente sale es el gobierno porque el gobierno también podría decir lo mismo esta es una situación muy puntual no podría generalizarse al fin y al cabo bueno fue una situación muy muy muy rara, porque el banco hizo bien el negocio, lo que pasa es que, bueno, se encontró con una situación que cambió, pero dentro de poco vamos a volver a la normalidad y por consiguiente eh, le puedo hacer yo un puente, le puedo prestar yo al banco y de esa manera lo saco de esta situación por algunos meses, la situación se regulariza y después me devuelve el dinero. Eh, la Reserva Federal, o sea el Banco Central de Estados Unidos, ha hecho esto en situaciones mucho más críticas. De hecho, en la crisis del 2008, Le prestó a todos los bancos grandes, los enormes, Bancos America Citi, Wells Fargo, JP Morgan, cientos de miles de millones de dólares, que estamos hablando solo de 2.000 millones de dólares. Por consiguiente, me llama poderosamente la atención que la Reserva Federal haya dicho, no, yo voy a dejar que este banco quiebre y que alguien salga a buscarlo, pero a rescatarlo, pero no voy a hacer yo. Y ahí es donde ahí, con estos dos juegos, te diría, Jorge, que entran mis dudas. ¿Por qué la Reserva Federal dijo a este no? En primer lugar, en Estados Unidos no hay mucho rencor en el sistema financiero, es decir, este no me gusta y este no, porque en realidad lo que la Reserva Federal hace es evitar que esto se propague, y para que no se propague, lo mejor es decir, esto fue una excepción y esto se soluciona fácil, automáticamente le damos tranquilidad al mercado, Y en segundo lugar, porque el sector privado tampoco salió a financiarlo. De hecho, pocos días después pasó algo que tampoco me gusta mucho, que uno de los grandes bancos salió a comprarlo directamente. Situación que ya vimos en el año 2008, que huele más a vamos a tapar, a poner la basura abajo, a barrar la basura debajo de la alfombra para que nadie la vea, porque en una de esas hay otros que están en la misma situación y terminamos todos perjudicados. Por cualquiera de los dos motivos, A mí me parece que el mensaje del jueves pasado es que hay cosas que no están bien. Y que esas cosas que no están bien, lamentablemente, van a empezar a surgir de a poco. Y cuando yo estaba recién esperando la llamada de Héctor aquí para hablar, me enteró de una noticia reciente. El banco Credit Suisse, sí. en este momento, uh -huh. está cayendo estrepitosamente en uh -huh. el mercado. Un banco suizo de primera línea, ¿verdad? Con el argumento de que los socios árabes no quieren, bueno, colocar dinero... ...figurita repetida con la que hablamos recién... ...hasta el punto que la bolsa se detuvo... ...la cotización del banco... ...y que está arrastrando a todos los demás bancos europeos... ...los bancos franceses están cayendo en la bolsa... ...un 10%... ...los bancos alemanes también... ...me parece Jorge que hemos entrado... ...en época, como decía el ex ministro de Economía... ...Lorenzo en una época... ...en un avión, en época de turbulencias... ...y estas son turbulencias financieras... ...lo mejor que podríamos entender de todo esto que nos digan realmente qué es lo que hay atrás de todo esto, si es que hay algo y si no hay algo que nos tranquilicen. Por el momento lo que hemos visto son muchos nervios, muchas palabras, pero pocas acciones por parte de los gobiernos. Hay quien dice que estas son resabios de las regulaciones de la era Trump, bueno, por lo que sea, me parece que entramos en una etapa distinta en el sistema financiero a la que teníamos hace algunos meses. Hoy mientras temprano yo lo comparaba a esto con el comienzo de la pandemia en el año 2020, cuando pensamos que las cosas que pasaban allá lejos en China, nosotros iba a demorar mucho tiempo en llegarnos y después al ratito nos dimos cuenta que ya estaban acá, ¿no? Entonces y, y, este con, con esto puede pasar lo mismo. Bueno, no, es Estados Unidos, es Europa, este acá, y, acá, acá, acá podemos quedar también con las cuatro ruedas para arriba. En definitiva, eh Como, como también en el caso de la pandemia y bueno tendremos que tomar precauciones y ponernos este barbijos en el momento de, en el momento de gastar el dinero este usar mucho alcohol colegio gel y prender muchas velas para evitar que los rebotes lleguen lleguen aquí y si llegan que lleguen de la forma más edulcorada posible no yo creo que sí jorge y te diré más la pandemia se con, se, se trasladó se contagió con virus que se trasladaban en el espacio sí. ¿no? y llevaba algunos días, Esto es peor, todavía es peor, porque el sistema ¿según? financiero está integrado y un, un algo que pase en Hong Kong a los cinco minutos repercute en otro lado y hay que poner las barbas en remojo, Me parece que se vienen tiempos complicados, ¿sí? Eh, vamos a ver, capaz que estamos muy bien que preparados. Hacer, ¿Qué hay que hacer no? para Ojalá. poner las barbas en remojo? ¿Qué qué puede qué puede hacerse por parte de, de, de, de del gobierno de nuestro país? del Banco Central, del Ministerio de Economía, ¿qué, qué, puede, ¿qué medida precautoria frente a esta realidad se puede tomar? Bueno, yo una de las cosas que creo que el gobierno tendría que hacer, yo sé que no le va a gustar mucho que diga esto porque no, no es muy afín, es calmar un poco a los agentes, o sea, de salir y decir, acá la situación es distinta por tal y cual motivo. Nosotros tenemos no tenemos esta situación de bancos que estén este como estos que están quebrando o como estas situaciones actuales, así que que los ahorristas se queden tranquilos, esta no es la realidad nuestra, el Banco de República tiene tantos miles de millones de dólares de depósitos y pero además tiene tanto para salir, no tenemos estos problemas, tenemos una liquidez muy importante. El sistema bancario y financiero se basa en la confianza pero es muy débil. ¿Por qué? Porque juega con lazos distintos entre lo que pide prestado y lo que presta. Entonces, esa credibilidad hay que mantenerla a toda costa. A mí me dirá, bueno, pero ¿por qué estamos hablando de estas noticias que justamente nos ponen nerviosos? Bueno, pues yo creo que esta noticia lo peor que están pasando con estas cosas es que no están quedando claras las cosas. Hay algo que no cierra, es un poco de lo que yo decía al principio. Si el gobierno sale, nuestro, el argentino, el que sea, ¿verdad?, A decir, nuestra situación es diferente, yo creo que hay que tranquilizarse, acá no tenemos problemas con esto, esto tampoco es así, es así. Yo creo que, bueno, por lo menos es si estamos en esa situación, es este es lo que se puede hacer. Y de parte de los agentes económicos tener precaución, ya está. Un poco hablábamos la semana pasada, no tomar medidas eh, estrafalarias, raras, con empresas extrañas, con bancos que no conocemos, bueno... Este, jugar más a lo seguro ahora. A me parece que la receta, hasta que por lo menos esto se quede más claro a ver para dónde a, para dónde va. Ojalá que termine pronto. Eh, Mauro, estos bancos de Estados Unidos, de Europa, que recién se empieza a conocerlo de Europa, y todavía de repente no existen todos los elementos para darme una, una respuesta, pero el hecho de que alguno de ellos tenga sucursal en Uruguay, lleva a pensar que la situación lleva a pensar que también de alguna forma este esas sucursales se vean afectadas, y que pueda haber por allí alguna dificultad de continuidad en el funcionamiento. Puede haber algo de eso, en ese sentido tenemos una gran ventaja, ¿verdad? La mitad del sistema financiero uruguayo es el Banco República. Ahí, por más que alguna entidad privada tenga alguna dificultad Eh, no es un porcentaje grande de los depósitos de nuestro país pero no se puede descartar que alguna no lo tenga por el momento los nombres que han aparecido no son este no están relacionados con los bancos que tenemos en nuestro país, hasta el momento no ha aparecido ninguno este no quita que en un futuro pueda ocurrir eso, pero bueno esperemos que no sea así Bien, bueno, y, y te voy a hacer una pregunta que de repente es ridícula de parte mía, pero si eso ocurriera, ¿cuál podría ser la actitud de de, lo, de los propietarios de, de esos dineros que están en algunos de los bancos? ¿Sacarlo de ese, y banco, bueno, sacarlo de ese banco y llevarlo a, otro, a otra parte del mundo o llevarlo para el Banco República? Bueno, esa es una buena pregunta. Eh, asumiendo que el Banco República está en una buena situación financiera, repito, creo que sería bueno buscarías, que ¿vos qué harías? ¿Vos qué Sí, yo realmente este vería si algún banco está en alguna situación eh, crítica, eh, primero investigaría un poco más a ver cómo están los otros, entre ellos el República, y a partir de ahí este vería si mantengo los fondos o los saco, ¿verdad? Eh, sacarlo del país en este momento no parece lo más adecuado. Parece muy arriesgado, porque, ¿no? Seguro. seguro. Eh, sí, sí, porque a la tormenta en este momento está en otros lados y mandar los depósitos a la tormenta claro. no es lo más recomendable. No hay que subirse este, al avión. Sí, yo creo que lo mejor es hay estarlo más al lado Hay muchas turbulencias. Bueno. demasiada Bien, ¿alguna otra cosa tenías para comentarnos hoy? No, el otro dato es el de Argentina, pero ya es más que uh. habitual, inflación de más del 100%. Tremendo. Tremendo. Eh, Tremendo, ¿verdad? Parece mentira, pasan los gobiernos, pasan los ministros de Economía, pero la inflación se mantiene. Eh, Mauro, nos reencontramos la semana que viene. Con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Espero con noticias más tranquilizantes para el mundo financiero. Ojalá que sí. Que pases bien. Gracias. Buena semana. Chao. Frecuencia abierta.